de y de tanta jornada, mi querido Raúl Castro, ¿cómo está mi querido amigo? Hola Leo, muy bien, muchas gracias de nuevo por estar acá, eh, junto a mí, la verdad que día muy contento nuevamente, ya que tenemos un, un gran programa, eh, con una gran invitada que ya está en el estudio con nosotros, que es la famosísima Cecilia Heider, que nos viene a contar y a hablar de, de todas sus aventuras que viven este tema de lo, de los derechos humanos la cannabis etcétera por lo tanto creo que va a ser un programa muy interesante y donde también vamos a tener cierta participación de todos eh, los días lunes, desde las Ford 21 Bobby, horas presentamos ya, tu gran programa, programa, programa amigos que nos escribieron por Facebook así que creo aburrido. que va a ser un gran programa música, el día de hoy es así es, como bien dice Raulito el día de hoy tendremos un programa bastante bastante bueno, un programa de aquellos como decimos siempre, nos va a estar acompañando, como tú bien anunciada mi querido amigo, la gran Cecilia Heider activista, eh, pro cannabis eh, esa cannabis que viene para ayudar a la gente a sanar todos sus dolores, todas sus dolencias, esa cannabis medicinal, de la cual vamos a estar aprendiendo mucho. También un activista en los derechos humanos, una persona de un espíritu social tremendo. Así vamos a estar comenzando con esta gran invitada, la gran Cecilia Heder, una amiga eh, realmente linda. También vamos a estar conversando algunos temitas que son eh, de noticias, eh, de noticias que son relevantes, que han pasado en este tiempo, algunos datos. Vamos a estar escuchando la mejor música también. Y por supuesto, como bien decía Raúl, vamos a estar recordando a un grande que acaba de partir. Vamos a estar recordando al gran David Bowie. ¿verdad? Un Starman, un hombre de las estrellas que nos dejó el día de ayer y con un gran legado musical, ¿verdad? Así que las mejores eh, víveras para donde estés, querido David Bowie, allá en el cielo tocando junto a grandes artistas también, ¿verdad? A propósito de eso, mi querido amigo Raúl, eh, esta noticia impactante que, que estamos comentando recién, eh, la verdad es que nos despertó con un remesón para todos los que son amantes de la música, amantes del rock y, y seguidores de... De un gran artista como Bowie, ¿verdad? Que nos deja eh, este legado musical impresionante desde épocas de la época de los 60, 70, eh, que empezó un muchacho tímido, ¿verdad? a hacer una música bastante experimental, inspirado por por grandes artistas también y que determinó lo más alto de la cúspide de de la montaña musical Vamos a recordar un poquito lo que fue David Bowie eh, Un poquito de su historia también Fue un músico y compositor Quien ejerció también a su vez Como actor, productor discográfico Y arreglista también algunos temas Nació con el nombre de David Robert Jones En Brixton, Londres El 8 de enero de 1947 Hijo de Margaret Mary Peggy verdad Que tenía apellido Soltera Burns Mujer de descendencia irlandesa, que trabajaba como, como vara de cine. Es importante destacar esto, que la mayoría de los grandes artistas tienen un pasado, ellos y su familia, bastante eh, humilde. verdad Su padre, Heightwood eh, Stanton, era un dirigente de publicidad de la ONG Barnardons. Eh, como dato también, mi querido Raúl, en 1962 eh, Bowie formó su primera banda, que tenía él tenía solamente 15 años, la cual se llamó Los Conrads una formación que variaba desde 4 hasta 8 eh, miembros. ¿Verdad? Después frustrado porque ver que los Coons no avanzaban, ¿verdad? tenían poca aspiración a sus colegas, Bowie eh, formó una nueva banda que era los King Bees, ¿verdad? Y en esa época eh, también muy joven, eh, pasó algo importante. Él se decidió y con aires de, de grandeza, por decirlo de alguna manera, escribió una carta a un nuevo empresario de éxito que se llamaba John Bloom para pedirle entre comillas Haz por nosotros lo mismo que, has hecho, que ha hecho Brian Epstein por los Beatles, y de paso haz un millón más. Bloom no respondió a la oferta, pero lo derivó al socio de Dick James, Leslie Cohn, quien de esta manera se convirtió en el primer manager de Obahui. De ahí empieza el camino al éxito. Su primer eh, gran éxito fue Space Oddity, en el año 1969, verdad lo que le supuso el premio especial Yvonne novelo por su originalidad. Ganó por su actuación en la película Ciencia Ficción de 1976, El Hombre que Vino a las Estrellas, el premio Saturn, de la categoría de Mejor Actor. A lo largo de su carrera, mi querido Raúl, David Bowie ha vendido las frioleras de 136 millones de discos. En el Reino Unido ha recibido 9 discos de platino, 11 de oro y 8 de plata, mientras que en Estados Unidos ha recibido 5 de platino y 7 de oro. Eh, la encuesta realizar en el año 2002 por la cadena BBC de los 100 Great Britons le situaron en el puesto número 29. En 2004 la revista Rolling Stone, la gran Rolling Stone, le posicionó en el número 39 de su lista de los 100 mejores artistas de rock de todos los tiempos y en el puesto 23 de los mejores cantantes de todos los tiempos. Bowie entró al Salón de la Fama al rock el 17 de enero de 1996. El día de ayer, justo dos días después del lanzamiento de su última canción, Lazarus, Murió en Nueva York después de 18 meses de lucha contra el cáncer. Sí, Leo, de esta reseña de, de la historia de David Bowie y que hace, la verdad es que una de las cosas que por lo menos a mí más me gustaban de David Bowie era lo, lo transversal que era, que en definitiva empezaba quizás componiendo músicas de rock, hacía cosas psicodélicas, por lo tanto podía cantar y hacer duetos con diferentes tipos de, de cantantes, lo que lo llevó a ser tan conocido en todo, en todo el mundo, en definitiva y hacer duetos por ejemplo que el famoso Freddy Mercury eh, componer canciones para otros para otros grupos y la verdad es que eh, fue un gran artista, fue un gran artista. ¿Y para qué seguir hablando de él? Mejor escuchémoslo eh, vamos a escuchar eh, Starman, ¿ya? Para Grand para team. poder para poder eh, escucharlo bien. Vamos con Starman de David Bowie. Time it was and the lights were low I leaned back on my right some cat was laying down some get it on rock and roll it said Then the loud sound it seemed to faint hey it came back like a slow voice on a wave of that hey is that one old no DJ that was Azy cosmic giant. So I picked on you, boo hey, that's far out, so you heard him too, boo switch on the TV, we may pick him up on Channel 2. Look at your window, I can see his light, if we can sparkle, he may land tonight, I I don't tell your papa he'll get us locked up in fright, sta <laughs>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 Bien, ahí pasaba este gran tema, compadre, y te lo quiero agradecer Raulito Starman Cierto, del Iron de Pinbogui, el hombre de las estrellas, Cierto, que, Cierto, que nos está llamando desde el cielo. Ahí viajó el gran David, ¿verdad? Con toda su música y nos deja este gran legado acá en la Tierra. Un orgullo lo ha tenido acá y estará tocando con quién, con el Graneldi cantando con Sinatra con John Lennon con Lester Tullias. Sí, desde, desde la Feitoria, de la Rambleta Parra, Hay que hacer un festival ahí arriba, me quiero Raúl, ¿no? Te esperamos aquí en la taberna si con ustedes, eh, sus eh, amigos, con conductores, Livo Araya y Raúl, un gran programa Castro. de música Algo parecido a lo que vamos a tener yo con Cecilia. Sí, yo de música, Montes, nosotros hablando de cannabis, derechos humanos y social, igualdad social. Etcétera, en la radio etcétera, Puente Alto etcétera. Hemos tenido Así el gusto es, de sí. compartir con Oye, pero echemos a saludar a toda la gente programa, Que, que nos ha mandado las mejores en eh, El programa que que que la semana pasada La verdad que tuvo bastante de... buena crítica Eh, las energías el positivas que nos llegaron yo creo que hicieron que el programa de fuera de muy bueno hemos seguido también con la reproducción durante la semana la gente nos ha seguido dando el apoyo así que un saludo, un besito grande a toda la, la gente que nos está mandando contar este saludo, eh, un saludo a, a mi querida amiga Valentina Zaini que también nos está escuchando de allá de las Condes, de, las de, las periodo, de la Señal Online a mi querida amiga Clarita Silva también que nos han dado todas las mejores vibras a nuestro querido amigo Juan Carlos, que no estaba hoy día con nosotros, pero está también siguiéndonos a través de la señal online. Quiero también aprovechar de mandar un saludo eh, importante a, a mi cuñado, a, mi cuñado, a, a, a, a Danilo Solís, que estuvo bastante fermito he estado con, con bastantes complicaciones de salud, de así de que al querido negro le quiero mandar las mejores vibras eh, para que Lata se pueda recuperar, para que pueda tirar para, lunes, para ló, arriba. Lunes, eh, física, eh, mi querido negrito, así que de una una desde acá, desde la, la, la, la, la, de la taberna, te mando el mejor de los saludos, un abrazo gigante para que puedas tirar... Eh, con la mejor de vivirás parvia compadre así que un besito también a tus grandes a, a amigos, a mi señora y esposa de novia amante, eh, a amante ahí estoy compartiendo un saludo también ¿eh? a su a su tía no después lo van a golpear un saludo a mi señora Rose, a mi hijo y, y también una deuda que tengo de la semana pasada con familia de España, eh, que no les bueno, saludo y no les mando el así que un, un abrazo un beso para mis hermanas, para mi padre para mis que están pasando de saludo. Recién saludé mi amiga Valentina Zaini, que bueno, ella es una actriz comediante eh, bastante connotada. El día... Miércoles próximo va a tener una función que se llama The Coach, en el cual uh, hay que ir a reírse con uh, bastante ganas. Esto va a ser en el bar de Teclaos, que está en Vitacura 3917. El show parte a las 9 de la noche, a las 21 horas. Así que 100% recomendable con Valentina Saíne de Coach para que vayan a reír de buenas ganas ahí con mi querida amiga Allá este bar de, de, de Vitacura Bueno, eh, bruto, tenemos datos, un poquito algo de épis Para que de fondo lo que, a tu, Sí, lo que pasa es que quiero contarte la que la eh, la Este día Hace poquito fue eh, Deja acordarme exactamente El lunes fue la semana pasada No recuerdo exactamente qué día Pero fue una invitación que, que recibí Junto a miembros del Elbifatclub Chile también Para ir a visitar Eh, y estar en la inauguración también de lo que es la primera habitación ambientada 100% con temática del Rey del Rock, así que fue una buena instancia para compartir con, con gente ligada también por el gusto a él que sabes, soy fanático del Rey y la verdad es que el trabajo del hotel Miraflores porque ahí fue eh, de punta una, una habitación muy bien ambientada la verdad, eh, muy lindo todo y ir a entrar un poquito a Graceland, era un Graceland chiquitito al cual eh, estamos viendo ahí así que Eh, un saludo para todos quienes hicieron posible este este rinconcito Elvis en Chile Por supuesto Héctor Silva que fue el ejecutor Un abrazo cordial y, y por supuesto nos recibieron de una manera maravillosa ¿Dónde está ubicado esto? Esto está en, el, en la calle Miraflores, pero en el centro de Santiago Sí, así que recomendable para que toda la gente... ¿Un nombre La invitación de Elvis Sí, sí, hay otras que están ambientadas con el estilo motoquero Otras de película, así que está muy bonito Marilyn Monroe, estaba presente también, James Dean. Pero la de Elvi, personalmente, me gustó. Pues, así que hay que andar con cosas. Así un saludo también para toda la gente del Miraflores y uh, por supuesto a Elvi y a Chile, que están uh, presentes con la memoria del Rey. Y otro temita, Raulito, a uh, te con nuestra invitada. Eh, bueno, recapturan al Chapo. Así uh, es. cierto así que uh, hay una noticia importante en el mundial y viene ligado con otras cositas más ¿eh? porque eh, aparte de la recaptura no, del Chapo no enteramos de que se, se estaba juntando el la clandestinidad con los los los actores días, bastante el lunes, famosos otros productores su, su abogado se estaba moviendo amigos, a un nivel paladines bastante paladines, importante dialogue, lo que tiene un poquito tembloroso también en los Estados Unidos verdad porque se dan cuenta el nivel de poder que tiene un tipo como el Chapo Guzmán que puede mover a la gente que él estima su antojo, el dinero que quieren tener el, el poder y realmente es realmente impresionante 22, Así que por uno menos está recapturado Vamos a ver cuánto dura 7, 8, Estados Unidos 8, viendo 7, la extradición La verdad es que no sabemos que terminar todo esto Cuando hay dinero por detrás, cuando hay poder detrás eh, Las cosas a veces no son tan claras a dónde que, que termina todo todos que me mi amigo Raúl 107.5 es que un con una gran conversación grandes gritados, se llegan a la que Dice que no puede en lugar de las mejores tertulias, respirar, sí, no desde, hoy, desde, desde la 15 bueno, las 21 horas horas Radio la mejor fiesta. Ojalá que Eh, sus amigos No solamente termina el Chapo Gumancho en la reja, sino que en algún momento termina el tema de del de tráfico Hoy día vamos a conversar con, eh, con nuestra invitada Y vamos a ver de que nosotros queremos darle un, un buen uso a, a la Canadi Que por otro lado no estamos llenando de, de un tráfico de, de drogas que son realmente peligrosas para la humanidad Y, y parece que cuando hay horas, interés involucrado, no hay tampoco mucha voluntad de parar esta gran maquinaria. Programa, bueno, vamos, vamos a ir aprendiendo a varias cosas en hora, este correr. Y yo creo que lo último que tengo que tomar, eh, Raúlito, porque y tiene mucha constigencia, el tema San Pablo en es, la taberna, la es que todos los lunes lo de Pagoli, desde las 21 15 horas solo aquí en el 107.5 en, en el exterior junto el, a los ídolos, los regalones del dial, Leo favorado, y Raúl eh, Castro que no se puede ir, que muchas no gracias por su amable audiencia en, Chile, en es que, su programa eh, La Taberna yo creo que sí. se, le, se, le fue, se le pasó lo, un poquito What la mano por no decir otra cosa yo creo que mucha gente que yo estoy dentro de ese grupo que lo queríamos mucho Se nos cayó un poquito el, el, el gran entrenador y gran persona que queríamos... ¿Estamos compartiendo? Que, ¿Estamos que escuchando? ¿Estamos disfrutando? Sí, sí la verdad que eh, la sí, sí, hay que dejar de lado los éxitos deportivos. El el eso creo que, que es innegable, es todo lo que nos ha dado San Paolo días, en cuanto a la materia deportiva. De horas, pero conseguir un logro dos, tampoco un significa costa de todo. Hay que tener un, un paralel y, y cuando Lingo se, se hacen forma. cosas que no van de acuerdo a las reglas... Hay que poner una, un freno, pararse un poco, ponerse a pensar y ver qué es lo más conveniente y no olvidando que detrás del deporte, hay también eh, muchos niños que están siguiendo ejemplo. Y si nosotros tenemos una FP con un despelote y vemos que nuestro entrenador está metido también en cosas que no son muy muy normales, ¿verdad? Con el doble contrato, con eh, saltándose impuestos porque se está yendo a los paraísos fiscales, con cero ganas de trabajar en Chile, como lo ha dicho que pues se siente re. Entonces, hay que tener ojo en ese sentido, que San Pablo si quiere mejor que se vaya, traigamos a otro, nuestra creación dorada no es eh una casualidad, tenemos jugadores que son de excepción y yo creo que con otro entrenador también van a rendir porque son muchachos que de primer nivel entonces, pensar que si se va a San Paoli los muchachos no van a rendir es eh, algo que no tiene mucho sentido hay que mirar esto con calma hay que mirar el futuro y ojalá que el fútbol chileno vuelva a tener un sitial importante pero limpio que es lo que nosotros todos queremos verdad no con cosas truchas y fraudulentas así que aquí el mensaje señor San Paoli, si se quiere ir, las puertas están abiertas Y bienvenido quien quiera estar en Chile, en este maravilloso país. Así no tenemos es. retenido a nadie a la fuerza. Así es, le va a que el contrato lo firmó él sin que nadie le pusiera una pistola en el pecho. Así es. ¿Te parece que vayamos a escuchar Let's Dance de David Bowie antes de que pasemos a, a la entrevista con nuestra gran invitada Cecilia Heider? Un temazo, lo dejamos todo invitado a la vuelta con la gran Cecilia Heider. Vamos con Let's Dance de nuestro fallecido recientemente David Bowie. Y volvemos acá a la taberna por Radio Fuente Andrés. Seguimos recordando al gran David Bowie que acaba de partir, ¿verdad? Y con Let's Dance, un tema bastante movido ahí nuestro querido DJ, DJ Raúl que está debutando aquí en los mandos técnicos. Así que internamente un aplauso, compadre, porque ha salido todo perfecto. En la mina también estuviste pinchando algo, ¿no, Raulito? Sí, ahí estuve aprendiendo un poquito con Juan Carlos y salí un momento al aire. La verdad es que se ve fácil, pero no lo es, <risa> para nada. Eh, y bueno, espero que salga todo bien, la verdad sí. La práctica hace al maestro, como dicen por ahí Así que toda la fuerza, compadre, estamos aquí para pa ayudarlo Hasta el momento, muy buenos temas, ¿eh? vamos vamos como vivan Como estaba anunciando, compadre, el día de hoy Tenemos una invitada de, de lujo Y realmente lujo porque porque la conozco Porque conozco su caso, conozco su trabajo Y lo más importante, conozco su lucha De la cual me declaro un admirador ferviente Ya, como lo anunciamos los cuatro vientos por las redes sociales, nos acompaña nuestra gran y querida amiga Cecilia Heider. Cecilia, muy bienvenida a Taberna, muy contento gusto, de tenerte. Un gusto estar día. Sí, El gusto es nuestro, por lo mismo que estar recién anunciando. Eh, cuando conversamos con, eh, con Raulito, inmediatamente los pulgares para arriba porque era una persona fantástica. Así que Gracias. queremos queremos conocer hoy día, a Cecilia, sobre, sobre tu lucha, sobre lo, lo que estás haciendo, ¿verdad?, Y, y por supuesto Uf, que en no Oriente desde principio uff, hartas cosas estoy haciendo ahora sigo en el tema canabi completamente pero ya no solamente con el uso medicinal estoy apoyando el uso recreacional y espiritual porque en este momento si apoyamos y se legaliza solamente el uso medicinal, estaríamos abriendo una puerta a un gran tráfico de recetas falsas de certificados médicos y segundo si la cannabis te cura el alma, te sana el cuerpo y te recrea. Yo pienso que una vez por todas tenemos que ser dejarnos ser pacato y educar una buena educación. Se acabaría el tráfico y un montón de otras cosas más. Por eso pienso que se debería legalizar completamente, no solamente el uso medicinal. Eh, y el autocultivo debería ser ya una necesidad. Y Cecilia, ¿qué, ¿qué crees tú? ¿Por qué todo este tema de la cannabis se ha entrampado tanto hoy en día? ¿Por qué eh, seguimos hablando ahora? Parece que va a haber un Estado que va a ser el distribuidor de todo esto. Por monopolio, me lo dijo el mismo presidente Lagos en junio pasado, que él quería un proyecto sin saber que el Estado iba a hacer esto, que él quería un proyecto donde el Estado administrara los cultivos. Perfecto pero también hay que ver que esto no sea un monopolio de la farmacéutica. Yo sé lo que es traer un medicamento de cannabis. El Estado en este momento autoriza legalmente importar medicamento de cannabis a Chile, teniendo un costo de 1.800.000 para 10 días. Ningún bolsillo lo puede hacer. Nadie. Tampoco los famosos fitofármacos. No podemos hacer. En Chile, para que se legalice un fitofármaco, son 5 a ¿Tres años de estudio? ¿Por qué no puedes hacer? ¿Por qué me tienen que imponer qué tipo de medicina quiero? ¿Por qué no lo puedo preparar yo en mi casa si me quiero hacer un agüita, una infusión o un aceite? Porque tú siempre dices, yo no pedí estar enferma. Yo no abrí la puerta y día y dije, oh, qué enfermedad voy a tener, me llegó. Tampoco soy culpable que soy refractaria, todo. Simplemente lo asumí. Ya que el Estado me reconoce como la primera usuaria medicinal y logré, gracias a la Comisión de Salud y al Congreso, un respaldo junto con el Ejecutivo para poder cultivar mi propia medicina, porque yo tengo que ser uno? porque a mí me tienen que decir es que gotita en macerado, resina, cada uno es bien mayor y sabe cómo administrar sus propias cosas? Sí. Si nos vamos un tiempo atrás, Cecilia, eh, por lo menos unos de años atrás, eh, el tema... Marihuana, el tema cannabis un tema bastante tabú ¿verdad? Y se ve bastante difícil romper esta barrera para poder tener un acceso ¿Cuál, cuál fue de intensa la lucha para, para ti para poder romper con este paradigma Y demostrar de a poquito a la sociedad De que no estamos hablando de algo que sea dañino Sino que todo lo contrario Mira, todavía pagué muy caro Mi osadía de pedir un medicamento a base de cannabis Me cambiaron dos veces los diagnósticos Aún sigo sin atención de salud porque me niego a ir al Hospital Nacional del Cáncer, porque ellos son jueces y parten los cambios de diagnóstico y ahora, después que me hicieron la guerra, de no querer aceptar el medicamento que tuve que recurrir casi a la justicia, después de 10 meses el incáncer recién, gracias al doctor Lefio, logró decir sí, aceptemos el medicamento a Chile, el Sativex, y ahora ellos van a ser parte de un proyecto que... Para estudiar los usos del cannabis, irónico, no sé cómo lo quieras llamar, pero yo sigo sin atención médica y sin saber mi real diagnóstico. No sé qué cáncer tengo, si tengo cáncer en etapa 2 o cáncer en etapa 4, porque gracias al santo gobierno que me mejoró y después me llaman del Minsal y me dicen que yo manipuló un médico, un montón de cuestiones más. Ese es uno de mis pecados. También la lucha de haber perdido muchas cosas, amistades, Muchos me decían que esto era un negocio para mí y sé yo, nunca nadie me ha pagaba un peso. Y gracias a los únicos que realmente me ayudaron a traer el medicamento es a las redes sociales y a monumental. Sí, ¿En qué año te detectaron el, el cáncer? En el 2010 me detectaron el, en el 2011 me detectaron el cáncer y el 2009 el lupus. ¿Y inmediatamente empezaste con esta lucha o, o tuviste un proceso de no, asimilarlo? No, a principio del 2000, a fines del 2011, cuando los médicos me dicen que ya no me funciona ningún medicamento, ningún opiazo, nada me funciona, todo me causa un efecto secundario y los dolores eran insoportables, eh, uno de los médicos me dice que consuma agüita de cannabis. Y en las quimios te aconsejan a puertas cerradas también consumir cannabis para alivi aliviarte los males, pero no te lo dicen así oye, consume aquí, tampoco no hay preparación de los mismos médicos como ahora, te estoy hablando hace 3, 4 años atrás, de que te dicen si sí, las infusiones se preparan a, con unas gotitas de aceite, leche, o, o vaporiza, o que sepa. Ahora recién se está haciendo esto. Sí, es, es complicado romper con esta, esta barrera, mi querido Raúl, porque eh, como Vicky decía yo hace un ratito tenemos eh, el, el paradigma y, y por supuesto una educación bastante rigida, el doble estándar el doble estándar de poder decir, chuta, marihuana inmediatamente lo asociamos con una droga dura y, y no había educación al respecto mira, yo pienso que es más duro el alcohol ¿El a mí me claro el tabaco a mí en toda la esquina yo puedo comprar cigarrillos, coca cola nombre y todo, que también es una droga, y alcohol. Pero yo no puedo comprar cannabis. Y si tú me preguntas, va en la educación, yo tengo hijo adolescente yo tengo cannabis en mi casa. Y una vez mi hija, pucha, probar, probó la esquina, y no de la que me hace, podría si yo la subí la bajé. Fui al colegio y dije, ¿por qué no me habían avisado? En el colegio nos avisaron que la habían pillado. Y llamé la atención y a mi hija la reté porque si quería fumar fumar en la casa no tenía por qué andar fumando en la calle entonces va a la educación hasta el día de hoy no lo ha he hecho nunca más y pienso que va en la educación en este país todavía se cree en, el, en, en la propaganda del senda del doctor montenegro de que mata neurona que te pone tonto más tonto me pone el alcohol más tonto me pone que andar borracho o fumando y Eso me pone más tonto. Esa es, es una realidad. Todo ¿eh? es el sí, estando de la sociedad. Exacto. Yo, yo creo que también hay un manejo de los medios de comunicación en el en, en, en no, en no entrar en definitiva en este tema y no hacer, hacer saber lo que realmente es la cannabis hoy en día hoy, o, lo que lo que colegio, siempre, o lo que ha sido siempre. Los colegios municipales, en este, mira, hasta el año pasado, iban del Miniduc y del Senda y la PDI a dar charlas. Y le mostraban el video de que la marihuana te hace tonto. Perdón, ¿de qué estáis hablando? Exacto. Exacto, por lo tanto, desde, desde la cabeza del Estado es donde donde todo viene mal. El Estado te dice, autorizo el uso medicinal, pero a la vez el Estado te dice, no, es una droga dura. Exacto, o sea, es una contradicción por todos los lados. Pero es un tema de luca un tema de grandes conglomerados, porque, claro, aceptamos el alcohol y podemos comprar alcohol todo lo que queramos, que aunque, aunque nos intoxiquemos tomando alcohol, lo mismo los cigarrillos, pero la marihuana nos prohíben. ¿Cierto? es un tema de grandes conglomerados tal vez de, de, de tanta luz involucrada yo, yo, yo creo que yo creo que están viendo que puede ser un gran negocio y como es eso eso no lo quieren soltar es un negocio es un negocio en estos momentos y ya está el negocio en chile de lo cual yo sé de que solamente el hecho de que mm. lleguen los laboratorios como North, junto con la fundación daya que ya se hayan asociado el día de mañana van a vender ellos no lo hacen gratis está bien hay que vender porque tampoco se lo puede dar a la gente gratis pero sí Hay que educar, y hay que educar cómo cultivar. También hay que educar que la cannabis no a todos les hace bien, ni a los enfermos ni nada, que hay enfermos que simplemente le, el aceite no les sirve, la resina, las infusiones. Hay que educar que no todas las cepas son adecuadas. Y ahora todos los productos que están vendiendo de cannabis sin THC es cáñamo, están engañando a la gente. No existe la marihuana sin THC. O sea, eduquemos, por favor, edúquense. Cecilia, tu, tu lucha comenzó, si mal no recuerdo, en el periodo de la presidenta Bachelet, en, en su no, primera etapa. No, no, no. Empezó en el periodo del de el señor Piñera. Empezó el, con, con el presidente Piñera. Con el ministro Mañalich. Con Mañalich. Don Jaime, un saludo. Me ve y no me saluda, me se esconde. Parece que me, se molestó mucho o sea, la última han, vez. Han mantenido la lucha en un gobierno de derecha y en un gobierno de izquierda. Exactamente. ¿Y ¿Cómo están tratado ambos gobiernos en, en este sentido? Fíjate que hay que reconocer que en el gobierno del señor eh, Piñera nunca me negaron la salud, nunca me negaron una atención médica y me trataron muy bien. En el gobierno de la señora Valer Chelet he pagado con las penas del infierno la atención de la salud humillaciones, hasta detenciones, llanamientos. ¿Tienen la cuenta cuántas veces tanto modo tenía ya, Cecilia? Ocho detenciones, tres citaciones al Consejo de Ofensa del Estado y un allanamiento. Ya, ya te da como risa, ya es que está, está curada espanto, eh, ¿no? No, hasta el año pasado, este año, desde el primero de enero del 2015, Somos muy amigos con los señores carabineros y, y de que me presenté en el Congreso y gracias al Ejecutivo, muchas gracias, igual que a la señora Bachelet que me reuní con ella en enero, me prometió que no iba a pasar nunca más. Gracias, se cumplió. Primera vez, mucho tiempo que no andaba tan tranquila en las calles. Y Cecilia, y bueno, aparte de, de los... De lo como se llama, de los baches que has tenido en esta lucha, eh, el apoyo, ¿por dónde ha venido mayoritariamente? ¿De la gente, de tus seguidores en las redes sociales, amigos, familia? De la familia? gente del pueblo, de la gente que sabe que mi lucha no es solamente la canaí. Yo lucho yo lucho por la desigualdad social, por las injusticias. No puede ser que un enfermo se tenga que levantar a las 6 de la mañana. Tú sabes que en Chile la gente no se muere de enfermo. Se muere de pobre porque no le alcanza a comprar un remedio. Se muere esperando. No, se muere porque no tenemos plata. Aquí en Chile somos la reina de los bingos y las completadas. los la reyes de los beneficios. Y tú ves cuánto se gasta, millones y millones en qué. No podemos aceptar. No hay especialistas, pero si sí hay especialistas los compadres. Y te lo digo porque a mí me ha pasado que yo he tenido que molestar porque me han negado la atención hasta en la misma posta. Y cuando me dicen, políticamente hablando la vamos a atender. la En Chile eso es lo que pasa. No puedo aceptar que cada día se hable de riqueza, se hable de qué, de todo. Que pucha, que la polución, que aquí, que allá. Y tú sabes que están volviendo a las ollas una en, en mi Chile. En los barrios populares la gente no tiene que comer esa es una realidad que no se toca ¿por qué? porque da vergüenza somos los jaguares por las puras bueno, sí, sí. Esa, esa realidad lo hemos visto Leo más de cerca con, con, con este sí, movimiento con, con, con cometas. los cometas, exactamente tuvimos hace poco en un comedor social en San Bernardo a quien aprovecho de mandarle un, un saludo bastante afectuoso San Felipe Neri se llama la comunidad la iglesia que está en Santa Marta eh, donde efectivamente tú te das cuenta de la realidad que hay gente que está en condición de calle que el almuerzo una vez a la semana, que solamente cuando funciona el comedor social. Y, y, y el comedor social funciona en base a puro aporte voluntariado. Entonces, la misma pregunta que dices tú, me la hago yo. O sea, habiendo tanta plata, que se gasta en plata, eh, no sé, pues la ley se va al cobre, se la, se la chupan a los militares, los políticos van por otro lado, millones, miles de millones de dólares. Oye, el, el, el, ¿tú, ¿por qué no te haces socio? ¿De qué...? del Banco Congreso. supiste que te dan ah, sin sí. interés. Pues Yo voy a ir el, a pedir mañana hasta un, 14 pagos. Hoy es sí. ¿Cómo está diputada la señora Torre? Ve que se separó y to bien. Claro, y se separó y va encima no es una burla para la señora que trabaja más de 14 horas diarias, llega a la casa, deja a los niños solo y más encima tiene que darle el plato de comida si es que le alcanza de la PUNE. Ubiquémoslo, es una vergüenza mi país. La desigualdad social cada día es más grande todavía. Y en Chile aún se violan los derechos humanos. Así es. Oye, Cecilia, y este esta forma de hablar, de decir las cosas, que ¿te ha traído problemas? Yo lo sé porque me lo has contado. Pero, pero cuéntanos un poquito sobre eso también. Parece que en Chile molesta ser tan directa y tan irónica. Parece que en Chile molesta ser franca y decir la realidad de que cada día vive mi pueblo. El pueblo tiene hambre. El pueblo tiene sede de justicia Y las autoridades no escuchan Ahora vienen las elecciones Ahora todo el mundo se acerca a preguntar y Estamos con ustedes, contamos con su voto ¿Dónde están? Ya no están para la foto Ya no están Así es, así es Leo, ¿te parece que vayamos con, con una música? Con canción de Baby Bowie eh, Vamos a sí. aprovechar de que Cecilia nos habla De que do, qué es este Chile Vamos a ver si hay vida en Marte Y para eso vamos a escuchar eh vida en Marte. Ojalá que no haya político no en Marte. But a mommy is yelling and the daddy has told her to go. But a friend is nowhere of this Now she walks through her sun country to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen But the film is a sad thing for, for she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools If they ask to focus on That Mickey Mouse has grown up the cow and now the workers have struck for fame Cause Lennon's on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the Norfolk broads Blue Britannia is out of bounds To my mother, my dog and clowns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 Oh man, eating up the wrong guy. Oh man, when do heaven now? Cuz and the best selling show. This life on Mm . -hmm. de vuelta acá en la taberna, estamos escuchando eh, una canción muy bonita que es en la carta de Pilota Parra, esta vez eh, ejecutada por el trío Memorial te voy a pedir Cecilia que nos cuenta un poquito de qué se trata de esta interpretación, que nos pediste como como un regalito de fondo Cuéntame. mira, el trío Memorial es una agrupación, es un colectivo que peleamos, que luchamos por los derechos humanos por los que ya no están muchos de los familiares están muriendo y lo no saben desde sus detenido desaparecidos Y nosotros rescatamos porque no queden solos, no quedan en el olvido. Eso es el trigo memorial. y funcionan hace cuatro años, me dijiste, ¿no? Hace aproximadamente cuatro años, eh, no hay grum, cantan en todas partes. Rescatan la memoria, que no puedes quedar en el olvido. Y ellos solos de que nadie está olvidado, porque nuestra rabia sigue intacta. Correcto. Correcto, eso es lo que estamos escuchando entonces del trío memorial, y la el, carta. Y el trío memorial significa ustedes, nosotros y los que no están. Correcto. Entonces, todo es un, un simbolismo, una significación para tomar en cuenta. Y esta canción es muy especial porque está habla de la injusticia del pueblo, lo que está sucediendo. La Violeta la cantó hace tantos años, la cantó y escribió esta canción. Y si tú la vuelves a escuchar, te sucede lo mismo en la actualidad Qué ironía de la vida, ¿no? Sí, sí, sí me siento actual, entonces sí me siento actual. sí, me siento actual Parece que la Violeta, las canciones, las vivas futuro no sé Si la Violeta estuviera viva, estaría peleando contigo, ¿no? Yo creo que ¿Cierto? sí, estaríamos a la par juntos peleando <risa> Estaríamos ya bien, bien a la par Y tú sabes que este año el año la Violeta cien años cien años la de su centenario Barra. y el 6 está de aniversario 46 casi años de su muerte y también los quiero invitar vamos a hacer un acto de homenaje el 6 a las 4 de la tarde frente a su tumba como todos los años vamos a cantar a la violeta porque hay que recordarla con alegría y a sus 49 años de su partida vamos a estar allá con muchos con grupos Carmen, Mantilla, Grupo Chilhue Ale Acuña Cecilia, pero esto lo organizamos nosotros, organizamos el trío memorial para que vayan por favor y disfruten y aprendan a conocer nuestras raíces que la hemos olvidado bastante. Así es, muchas gracias por la invitación, seguramente va a ir, va yo por lo menos voy a tratar de ir eh, la, ya que lamentablemente estuve muchos, muchos años fuera de Chile y me gustaría retomar todas esas raíces que no tuve oportunidad de vivir en el colegio. Y yeah. no se le enseña tampoco a la actualidad. En la actualidad no se enseña nada del folclore, no se enseña nuestras raíces. No se enseña nada. Nada, absolutamente nada. Menos, olvídate, no es las leyes duermen todo en este país. Y me da una pena y una injusticia saber cómo estamos viendo. Oye, Ceci, eh, nos está escuchando nuestra amiga Carito Gatica, que manda una pregunta bien práctica. Yo creo que muchas personas se la están haciendo también que quieren saber más sobre el tema de, de la cannabis eh, terapéutica. Nos pregunta Carito, dice, ahora que hay distintos tipos de cannabis, ¿cuál es la más efectiva contra los dolores o sirve cualquier tipo? No, no sirve cualquier tipo. Tiene que ser una alta en CBD y de lo cual tienes que preguntar cuál es la que te... para tu caso. Pero no sirve cualquier tipo... Tampoco hay que ver qué tipo de dolor tiene, porque puede ser que lo que le sirva a tu vecina de cannabis, a ella no, y tenga un efecto secundario muy malo. Oye, César, tú tienes, por supuesto, tienes familia, tienes hijos. Sí. Tú estás constantemente en la lucha, y en esta lucha te ha traído bastantes problemas, inconvenientes, te han tomado atenillas, te han los juzgados, te han tironeado, te han golpeado... ¿Cómo asume la familia el costo de tener una mamá que se entrega por entrar una causa y que es tan maltratada de vuelta por la sociedad? Mis hijos se enteran por casualidad cuando escuchan conversaciones porque nunca saben en su momento. Gracias a Dios tengo mis amigos, mi red de protección muy grande, y ellos me protegen mucho, pero me han pedido que la deje, pero yo creo que me moriría. Pero te, han, te han a veces ganas de, de, de sí, dar un paso al Sí, me han acostado. dejado, en estos momentos, estoy me han, el tema más que nada de cannabis, al ver la injusticia, al ver que en el Congreso esto duerme, al ver que no hay solución, al ver que se podría decir que hay intereses creados. Así lo digo. Los señores parlamentarios se olvidaron de lo que era el trasfondo de esta discusión. No era el uso medicinal, ni seis plantas ni diez plantas era el autocultivo. Y me da mucha pena que por cada usuario medicinal que detienen, atrás hay un canabicultor. Y ese canabicultor, el usuario medicinal queda libre porque se acoge al artículo 50 y sigue todo el proceso porque en Chile no está permitido cultivar. Ojo, ni usuarios medicinales ni nada. Pero el canabicultor queda condenado 5 años de un día porque es acusado de traficante. Eso no lo podemos aceptar. Hagamos las leyes bien. Nos sacamos nada a conocer el uso medicinal, ¿Para qué? ¿Para que los médicos se llenen los bolsillos con recetas falsas? ¿Que acrediten ser a todo el mundo usuario medicinal y todos caemos en el mismo saco? ¿Qué te parece lo de Chocartel en la Florida? Fantástico, pero me da una pena que sea para 200 pacientes, nada más. Cuando en Chile son miles y miles. Pero ojo, eso es un estudio. Y el estudio va a estar listo después de un año. No puede ser eso así nomás. ¿Y cómo te va? Aquí estamos bien. Por eso es necesario una vez por todas legalizar ya. Y tenemos que aceptar una vez que un sea luego. En estos momentos no me interesa si son seis plantas, una planta, diez plantas. que no, no Yo pienso que hay que legalizar ya el autocultivo en este país para que una vez por todas. Mira, piensa. Tú tienes una depresión, estás cansado. Y no eres un usuario medicinal. Tú llegas a tu casa después de un día de trabajo. Te fumas un caño. Te relajas. Si te relajas te la alivia, andas bien, o prefieres estar tomándote un trago que te dañe el hígado, que te, qué sé yo, con la cannabis no te pones agresivo, el alcohol produce agresividad. La, la cannabis alivia, alivia el alma, el espíritu, el cuerpo. También se usa por parte de ancestrales. Se usa para espiritualmente. Hay comunidades que la usan espiritualmente. El diagrama la usa. Y le agradezco un montón millones a ellos. Porque ellos me enseñaron a ver esta parte que yo no entendía. Pero también pienso que una vez por todas tenemos que hacer las cosas bien. Esto lleva un año, un año en el Congreso. Después ir a pasar a la, a la, a la sala... En la sala se devolverá para estar en la Comisión del Senado otro año más. No podemos seguir gastando plata. ¿Te autorizarán traer esa Tivex por un periodo limitado de tres tiempo? Meses. tres meses. Y sí. cada importación te costaba alrededor de 3 millones de pesos, ¿no? Sí. ¿Y eso Lo cuesta? hice gracias uh -huh. a Monumental y a la campaña. Nadie más me ayudó. Muchos de las agrupaciones me criticaron para traerlo. Y me daban las penas del infierno. Y ahora veo que están lucrando mucho. Así de simple. Esto extraño, ¿eh? ¿Extraño sí. Eso, no. Me criticaban no que extraño. por qué no cultivaba, que aquí, callaba, que allá, que esto iba a ser el gran paso para la farmacéutica. ¿Y ahora? ¿Dónde están? están calladitos, pero les diste la idea y ahora lo hacen Ah, oh, claro. Y ellos lucran. Ellos lucran. Sí, les robaron la idea. Como como las comedias, en el 13 se robaron la idea y después la sacan como gran novedad. Así es. Por oye, ahí. oye, Leo, antes de pasar al último... A la última parte del programa ya, los últimos minutos, vamos a poner una música, de la última que me pidieron David Bowie para escuchar las últimas palabras de, de Cecilia posterior. ¿Por eh, qué tema pues vamos, Ruito? Vamos ahora con Fame David Bowie. Así que nos vemos a la vuelta. <risa> Cubes les dones amí rileyics à thumbnails all mà 자요. nombre de animals, qui affection Hirno-H invers la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 Con ustedes, sus amigos conductores, Leo Araya y Raúl Castro. Bien, ya estamos de vuelta en la última parte acá de la taberna por Radio Puente Alto 107.5 FM. Quiero aprovechar de saludar también a mi querido amigo el profe Mario Bustos que nos está saludando por las redes sociales. Un abrazo gigante profe, ha sido también de nuestro programa. También un besito grande a mi querida amiga también la diputada Carla Rubilar que está siempre apañándonos en todas las actividades que hacemos, actividades sociales. Hoy, sí, la Carlita, un muy bien. Si no fuera derechista, sería todo regió sí, no, Nada eh, puede gran, ser perfecto gran. Nada puede ser perfecto en esta vida Gran mujer, vez. amiga personal Así que te Dos, quiero mucho, Carlita siete, Un besito grande eh, Les quiero recordar también que estamos en la campaña de Cometas Cometas con K, recuerdo buscarnos en Facebook Donde estamos haciendo una campaña para los niños De la protectora de la infancia Con respecto a zapatillas Que estén en perfecto estado, que sean nuevas O usadas, que estén en buenas condiciones También ropita, niños entre... 6 y 8 años para que nos puedan contactar a través de Facebook estamos por Cometas con K a través del correo electrónico cometachile.com toda esa ropita va para nuestros queridos no pequeños cometas no hemos pensado pedir a las grandes no, empresas pues, Entonces, hemos no, hecho, no, no, hecho no, algunos intentos como al RIPLA y más en esparito, ellos para que menos impuestos no quieren pagar los señores al menos dólares, lo que sería tan bonito Cecilia sería tan bonito ya, la, la campaña va bastante bien, mando, bien. La, sí, sí, si, seguimos sumando ya han llegado 3 aportes en 2 días la verdad que vamos a sí. Los amigos se portan excelentes, son divinos Así que nos están apoyando bastante Con la campaña de Cometa Y de la protectora de la infancia propósito van a ser nuestros invitados la próxima semana Así que vamos a estar conversando con ellos Conociendo más de esta maravillosa labor También recordarles por último Lo que les dije hace un ratito Este miércoles Eh, Nicoles 13 vayan a ver a mi amiga Valentina Saini de Coach con su función en 39-17, parte de las 21 horas el show se si quiere reir de buena ganas, no se pierda en el bar Teclaosa la grande en Valentina Saini y de Coach. Mi querida Cecilia, para ir cerrando un poquito este programa que se nos va como avión porque los temas son maravillosos volando que, se nos volando. va como todos quedan muchas preguntas vamos respondiendo durante <risa> la semana también en las redes sociales quiero pedirte que eh, aproveche el micrófono y durante un minuto te puedas dirigir a toda la gente linda de la provincia cordillera que escucha y que quiera saber más sobre eh, el cannabis sobre sobre todo, tu lucha y por qué la gente tiene que apoyar esta moción tan maravillosa porque tenemos que acabar una vez por todas con este monopolio de este país de doble hipocresía tenemos que hacer de una vez por todas que se acabe el tráfico. El ¿Qué mejor que los niños, en vez de estar la comprando a pasta los en los la los esquina o el paragua que le venden prensado con invitado, que mugre? Mejor que planten. Prefiero que mi hijo esté en la, la casa horas fumando horas antes que esté en la calle, que la primera te la regalo, la segunda te la vendo. Esa es la realidad. Por eso yo pienso que hay que apoyar. Y aparte de eso, la cannabis te sana. La cannabis te cura el alma. Programa, te, te alivia todos tus males una vez por todas tenemos que ver eso tenemos que ser realistas que no podemos aceptar de que esto sea así y pedirle a los señores parlamentarios por favor pongámonos las pilas no podemos seguir que la gente siga recurriendo al tráfico y cada día sigan más detenidos y a la vez tra más plata ¿sabe? la cannabis sabe anamiar mi cuerpo alivia mi espíritu y recrea mi alma y ya no podemos aceptar que la, que la cannabis se dieron cuenta que era lucrable, se comercializa. Alto, ya días no podemos aceptar eso. Sí. Bueno, se dan palabras bastante nos sentidas nos de nos Cecilia, una luchadora, una de mujer de te te interesa. Yo te admiro, Cecilia. Te admiro porque eres de esas personas que debieran existir siempre en el planeta, que van por sus oh, principios sí, firmes. ¿eh? Por supuesto. Pues, esto, pues. Mire, este sábado eh, vamos a estar con el colectivo Trigo Memorial, invitado al 16 aniversario en la Villa Francia. Van a haber murales, ollas comunes Y vamos a estar recordando una de las tantas luchas en este país Y por favor, piensen, vean a su vecino Vean a esa gente mayor que están en las casas que a veces no tienen que comer programa Vayan a visitar, taberna, a veces solamente un saludo basta. Los lunes una vez por todas empecemos a mirar al lado. Todo el mundo hablaba de que había que ir, todos, no al submercado, comprar de en el almacén del esquín y Se han preguntado si su vecino tiene lunes, que comer. Cada día, lunes, se la han la preguntado horas, si ese niño horas, que la mamá se trabaja, se trabaja todo un día no tendrá miedo. Por favor hagamos más vida de barrio. Así es, hermoso mensaje y sentido y real mensaje de nuestra querida Cecilia Heider, Raurito. Así es Leo, bueno, creo que ha sido un gran programa, eh, hemos tenido man, música de, de David Bowie, hemos tenido la música de Cecilia, del, del, del trío... El domingo, no, el no se olviden, perdón, en la Villa Francia tenemos 16 Festival y lo espero el 6 para que honremos a nuestra Violeta, que parece que nos acordamos para... Solamente el aniversario y y nada más, por favor. El domingo todos, ya saben, a la Villa de Francia, el por supuesto, 16. Sábado, 16, sábado 16, sábado 16 en la Villa de Francia, por supuesto, ahí van a encontrar a nuestra querida amiga Cecilia Heider. También quiero mandar un saludo a antes de irnos al Felo, nuestro querido amigo Felipe Montesinos, que nos apoya también en Cometa, que nos está mandando un saludito bastante importante así que a, a, a través de las redes sociales un, un abrazo gigante compadre y a toda la gente que nos está mandando buenas vibras sí, sí, por todos lados ¿eh? me pueden ubicar en facebook en el grupo yo apoyo la marihuana terapéutica en un grupo público o si no en la página de la marihuana terapéutica y por Twitter y las redes sociales bajo mi nombre Todos los días. Mira, consulta, sí. siempre estamos atentos con mi grupo que es Germinia Carmina y por favor, lo último antes que me echen música fam, mis amigos fotógrafos un abrazo, un saludo correspondido y a Germinia que son los que me asesoran con mi planta y a Paola, a Marcelo y a todo el grupo al Panchote muchos besos Mucho y que viva la cannabis, por supuesto mi compadre Raúl ¿algo más que el cintero? la verdad es que por mi lado no Leo creo que ha un gran programa y hemos aprendido la semana que viene la semana que viene, viene la gente de la protectora de Infancia y la verdad que para mí ha sido parte del aprendizaje escuchar a Cecilia un aprendizaje en este gran cuadro de mando que me tiene un poquito. En la radio, sí. bueno, Has creo que grande la, compadre de, de, nos del minuto, del minuto oh. 15 para adelante vamos. vamos bien, hoy. vamos como bien. así que la lo primero que dijimos, bueno, taberna. va a quedar en el olvido, pero muy bien. Grande compadre, un sentido también programa por la partida de grande David Bowie, por supuesto, un lujo tener acá a Cecilia Jaeger. ¿No estamos viendo Cecilia? Tu hogar tu lugar la taberna cuando quieras, ¿ah? ¿eh? Un el sábado Y el, francia y el, y, el y el 6 de febrero, de enero, de febrero perdón, a las 4 de la tarde el León, celebremos a la violeta su en su pomba sí. y apoyan sí. a los cometas cometa con K, búsquenos por uh, Facebook cannabis libre no se olviden, basta de hipocresía este gobierno cultivemos compañeros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 Recuérdalo, tu programa es La Taberna. Happy when A esta hora compartimos la buena música en Clásicos Ochenteros. En Radio Puente Alto, 107.5 FM serio. quarter Quarterflash, Herden My Heart.